Realmente eh, creemos que con fe y esfuerzo este, tenemos que superar realmente todo lo que pretenda desalentarnos eh, a los trabajadores y este, básicamente por lo que hemos, por el agua que haya corrido bajo el puente. Me parece que es fundamental eh, superar todo lo que pretende desalentarnos. Desde ahí... Eh, fortalecernos tanto el ejecutivo como el sindicato en la mesa de diálogo este y un camino que realmente que no tenemos que abandonar jamás que podemos tener alguna disidencia que puede llegar a existir en un momento pero me parece que la mesa del diálogo es donde vamos a encontrar y lograr los acuerdos así que desde ese punto de vista estamos esperando tener una respuesta desde el ejecutivo muy tranquilos este y realmente que, que este, pensamos que, que el ejecutivo está trabajando para ofrecernos la mejor propuesta, así que por eso también estamos tranquilos eh, a medida que pasa el tiempo eh, el, el porcentaje que por ahí se piensa pedir, se va quedando atrás, no digo por, por los aumentos que ha habido como es? mira Chamorro eh, todo esto eh, no me gusta adelantar nada porque me parece que faltarle el respeto Eh, a mis compañeros fundamentalmente y también a las autoridades que, que realmente van a negociar de parte del municipio eh, por eso te hablaba que no, no, eh, que no tenemos que desalentarnos que tenemos que tener fe este hemos tanto esta comisión directiva del sindicato como el ejecutivo eh, han transitado en estos tres o cuatro años un largo camino Y, y forjando cada uno este, las, las mejores esperanzas y los sueños este, de lograr lo que uno, cada uno pretende. Así que desde este punto de vista este, tenemos muchísima fe este año que, que el diálogo va a primar sobre todas las cosas, y que vamos a llegar a un buen puerto, un buen fin, tanto el ejecutivo como los trabajadores. Mm -hmm. José, eh, bueno, se vencen los plazos ahora, ¿no? Eh, en, en marzo, eh, lo, lo que se había arreglado en algún momento, se vence digo, lo, lo convenido. Así que hay, que hay que lograr algo nuevo. Sí, este, todos los gremios, este, el 90 o el 100% de los gremios finalizan sus acuerdos más o menos en marzo, Y, y ahí es donde se, se comienza a, a dialogar a sentarse en la mesa y a convenir este, lo, las recomposiciones salariales en algunos casos en otros casos aumentos salariales pero el 100% de, o sea, el 90% de los gremios todavía no arregló hay un poco de gremio que no ha arreglado pero bueno, el 90% no arregló el 90 están charlando este, acá no hay que apurarse porque realmente no se pueden cometer errores en ese sentido porque queda, o sea los perjudicados son los trabajadores y yo. si queremos lo mejor para ellos es mejor este, eh, tener muchísima prudencia algunos municipios han arreglado como en el caso del 25 de mayo el intendente mismo Marcos dijo que ya había llegado a un acuerdo e inclusive dijo que no era un arreglo que habían hecho ni con los concejales ni con lo que lo había dado él directamente un, se habla de un 24% Sí, este, no he hablado con con los compañeros de 25 de mayo, particularmente ellos no pertenecen a esta federación, pero tampoco eh, más allá que no pertenezcan eh, solemos tener diálogo con con compañeros que están en otra federación, pero ya te digo el 90% de arregló, este, estos tipos de aumento, eh, in, no sé si habrá sido un consulto o unilateral. Este, no hablan muy bien de, de las instituciones y de la democracia. Me parece que los mejores acuerdos, eh, o sea, los, me, los mejores aumentos es cuando hay un acuerdo y cuando las partes están de acuerdo. No de forma imperativa, ni dicta, dictatorial, este, se dan los acuerdos. Me parece que estos tiempos, este, los argentinos y particularmente los trabajadores y todos los argentinos, argentinos eh, este, nos estamos dando cuenta que la base... Este, eh, de todos el diálogo y, y las mesas de diálogo para llegar a un buen puerto así que nosotros pretendemos este, y seguramente la mayoría de los políticos que los acuerdos realmente eh, no sean unilaterales sino que sean eh, de partes así que me parece que ese es el trabajo que tenemos que llegar a conseguir o sea El camino que tenemos que, que, que desandar, uh -huh. me parece que es eh, este, la mesa de diálogo. Eh, las veces que hemos hablado anteriormente, hablábamos por ahí, ustedes decían que en realidad lo que necesitan es un sueldo mínimo garantizado. Eh, ¿Siguen pensando en eso? Como este? Sí, sí, este, esto es una propuesta de nuestra federación, este, en la solicitud de, de Paritarias, porque somos el único gremio que en este momento en el país que no tenemos convenio colectivo de trabajo. esto parece pertenecer a, hoy en día en la Argentina con este gobierno a otra galaxia o, o a otra época nefacta pero bueno en el regreso este, del guinerismo la democracia este, todos los gremios han llegado a obtener convenios colectivos de trabajo menos los, los municipales me parece que es un acto discriminatorio que no tiene que pasar muchísimo tiempo para que se solucione, y también no tenemos salario mínimo vital y móvil. Este, estamos frente a los trabajadores de toda la Argentina discriminados y creemos que, eh, por eso creemos en la profundización de este modelo, porque creemos que eh, el modelo este profundizándose podemos llegar los trabajadores municipales a tener convenio colectivo de trabajo y a salario mínimo y tal y móvil ¿Un, un mínimo garantizado cuánto cuánto tiene que ser hoy hoy por hoy una auxiliar de una auxiliar de este, los auxiliares eh, más allá que ATE no no estuve de acuerdo en el aumento pero está en 2.500 pesos con seis horas y este, más la antigüedad eh, Nosotros pretendemos eh, chamor un salario digno e inclusivo para todos los trabajadores municipales. Este, la carácter familiar está alrededor de, de dos mil y pico de pesos. Este, bueno, pero por eso, eh, no quiero andar mucho en este camino, no quiero faltar el respeto a nadie, este, quiero realmente que los compañeros que vayan a negociar o o por ahí este quien te habla que te da respeto por por la gente por el ejecutivo entonces este te quiero hablar de generalidades y algún pensamiento hacia grandes rasgos esperan entonces que el ejecutivo municipal o el intendente los llame para para arreglar, sí estamos en la espera de eso, de tener una una mesa de diálogo y que podamos este, realmente como hemos hecho hasta ahora seguir colaborando en la gestión este que hoy conduce el municipio ¿había ¿no? la relación municipio-sindicato o intendente-sindicato digo teniendo en cuenta por ejemplo cuando mmm, te encadenaste así, la, la, la, la, la última vez en la, la escalera ¿cómo quedó después la relación? sí esas cosas son este por eso te hablaba yo que tenemos que superar eh, todo aquello que pretenda desalentar este un trabajo en conjunto, eh, me refería a eso, me parece que el doctor José María Severri eh, es una persona lúcida, eh, muy inteligente y, y creo que, que, que este, realmente estas cosas no nos tienen que separar sino nos tienen que juntar. Eh, Seguramente, nos tiene, si somos inteligentes, esto nos tiene que servir para el futuro, para mejorar el futuro este, no solamente de los trabajadores municipales, sino de todos los contribuyentes de la barriga. Nosotros trabajamos todos los días y los 365 días para los contribuyentes de la barriga y en que, este, trabajamos para que el señor tenga o, o realice la mejor gestión. Así que, ese me parece que es el norte que, que tenemos que, que tener, tanto el ejecutivo como el sindicato de trabajadores municipales. Uh -huh. eh, un poco en broma, antes de comenzar la nota, yo te decía, va a haber payasos este año, teniendo en cuenta que el año pasado el reclamo se hizo disfrazándose de payasos, ¿no? Sí, Sí, uno eh, apela al ingenio popular este, continuamente y trata a veces de... de... demostrar mostrar eh, la protesta de un lado este, agradable. Por eso en esa oportunidad, el primero de mayo, este, el cuerpo delegado de la comisión directiva no, nos disfrazamos de payaso. Eh, y bueno, fue algo muy curioso y este, también muy divertido. Pero bueno, eh, estas son cosas que por ahí... Eh, los dirigentes sindicales tenemos que apelar así a, a, al imaginario popular para para representar por ahí un modo de protesta eh, pero bueno este, es así hay que estar continuamente eh, pensando de qué modo se puede llegar a hacer una protesta y que realmente llame la atención eh, que sea y esto por último que sea un año electoral ¿Se puede aprovechar desde el gremio para, para conseguir algo más? No, sería lo peor que nos puede pasar. Este, todo mi compañero y en la asamblea este, lo he dicho... ...que realmente eh, nadie nos va a salvar si no nos salvamos nosotros... ...si no es por el trabajo de nosotros. De los trabajadores, con el sentido de pertenencia que tienen que tener los trabajadores... ...son los únicos que pueden salvar a su familia... el sentido de pertenencia y la clase trabajadora eh, no podemos decir que que o decir el que venga va a ser mejor porque realmente ha recorrido la provincia de buenos aires eh, varias veces estando en gestión como secretario general y, y hay intendentes radicales peronistas socialistas y bueno y el tratamiento de la provincia de Buenos Aires eh, para los trabajadores municipales hay raras excepciones como puede ser Bahía Blanca pero es de un gran destrato. Así que en Olavarría nosotros este, queremos, por medio del diálogo y de la voluntad del Intendente, este, cambiar esta realidad que, que ocupa a, a casi toda la provincia de Buenos Aires. José Díaz, que por último, por ahí ve eso la ¿Cómo ves la Olavarría? Olavarría, estábamos charlando con vos y... Yo creo que La Barría este, realmente es una, una ciudad dentro de la provincia de Buenos Aires que, que ha avanzado muchísimo en estos últimos años, que la gestión, esta gestión le ha dado otra impronta, seguramente con fondos que han venido desde Nación, pero a otros lugares también le ha llegado y y, no, y por ahí no son las obras que, que realmente hay en la barría me parece que es una gestión exitosa y como, como tal como gestión exitosa me parece que eh, no hay gestión exitosa sin este, los trabajadores incluidos así que desde ese punto de vista yo la veo muy bien a la barría este, también tiene que ver Este, el ciudadano lavarriense. Yo creo que es distinto a, a casi toda la provincia. Eh, el ciudadano lavarriense o lavarriense no es que sea exquisito, pero le exige mucho a a los ejecutivos que han pasado por el municipio. Este y gracias a, a que la ciudad, este, eh, como que tiene mucho control, que control. este así ha progresado la barriga este desde Porta Riu y pasando este por eh, Cacho Pastor por ese Ezeberri y hoy por este por José Eseberri este ya te digo que ha tenido un, un cambio muy grande y está muy linda, muy linda este pero bueno eso también eh, lleva a que Eh, los funcionarios municipales cada día se exijan más en, en, en, en, en de, de hermosear la ciudad como también prepararla para que lleguen nuevas industrias. La barriga económicamente tiene una evolución muy grande económica, desde la ganadería la minería, pasando por la industria, la minería, eh, tiene un campo económico muy grande. que pocas ciudades muy pocas ciudades de la provincia de Buenos Aires este, son contados con de la mano tienen y los dirigentes realmente saben utilizar todo eso todo esto en provecho de la comunidad así que eh, me parece este, a la pregunta que vos me decías que está muy bien, muy bien Olor eh, lo último mensaje para los trabajadores municipales sí. eh, aquellos que, bueno por distintos motivos no tienen acercamiento al sindicato y tienen la posibilidad de escuchar al secretario general de, de su gremio. Sí, eh, fundamentalmente que tengan fe, que no desalentemos, que tengamos sentido de pertenencia, que tenemos que concretar y que vamos a concretar estos sueños este, que cada uno hemos ido forjando y que estamos avanzando y que lo vamos a lograr.